los en miles por las vías ¿vale? estos carros por todas partes de, de hacérnoslo todos ponemos ¿no? energías para volver y somos no, ¿no? pues deportivoamente estamos más. un poco trabajándolo ¿no? Días de radio protagonistas Estáis escuchando una vez más un tema titulado Aces of Idols. Se trata del corte 4 y single de presentación de Change of Masks, el EP de debut para el sello Subterfuge Records de Joe La Reina. Somos los protagonistas, soy aquí en días de radio, aquí en BFM. Al otro lado del hilo telefónico está Lucas, vocalista del quinteto que sabe más que yo de de esta aventura. Hola Lucas, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Oye, eh una banda, lo primero, no sé dónde situarla, en Pamplona, en Gipuzkoa, cuéntame. Bueno, pues estamos aquí en Pamplona ahora mismo. Eh somos la mayoría de sensores STEM, pero estamos aquí instalados por el tema de los estudios y tal. Mhm. Uh -huh. Y nada, pero somos desensos, sí, vamos. Vale, así que una banda guipuzcuana fincada en la capital navarra. Vale, ¿Sí? vale. Bueno, mucha gente conocerá ya a Joe La Reina, una banda que de todas maneras no debuta ahora con este EP, que sí que es lo primero que sacan de manera oficial y con ese sello, el sello Subterfuge Records. Ya ha habido más grabaciones, hemos oído hablar del grupo gracias a las demos, a esos otros EPs autoeditados anteriores y no os ha ido nada mal, ¿no? Hombre, realmente las cosas empezaron a ir bien cuando, bueno, cuando fichamos con subterfugio y ya sacamos este, este Penzins of Mas. Pero sí, es verdad que antes ya grabábamos bastantes temas en casa y, bueno, era todo, tenía otro rollo, ¿no? Más, igual más personal, más, no sé, pero menos elaborado, tal vez. Se nota aquí sobre todo el cambio, en cuanto a sonido el cambio vendría sobre todo determinado porque aquí la producción ya, bueno, pues no es, es doméstica y por ejemplo vemos en los créditos al señor Brian Hunt que ha colaborado, sí. ¿no? Sí, eso es. Sí, vale. se podría decir que eso es la primera vez, bueno, el primer trabajo en el que hemos trabajado ya con profundidad, ¿no? Cada, cada parte de la canción y tal. Bueno, siempre pensando en evolucionar más. Ajá. Uh -huh. Así que vemos ahí a Brian Hantlex, eh, Half Foot Outside, el miembro actualmente pues de Templeton y productor de un montón de de artistas sí, ya. Él, él nos ha dado también ese toque uh -huh. más con más fuerza, ¿no? Ha dado más fuerza a las canciones también, nos ha llevado mucho a, a atrevernnos también a pues a soltar, no sé, pues un poco más de distorsión en alguna parte. A... Las demos quizá tenían el toque un poquito más, vamos a decir, folk y aquí ya os habéis atrevido a, ¿no? a rockear eso un tanto es. más. Sí, eso se podría hacer. Mhm. Uh -huh. Bueno, vamos a hablar un poco del sonido, ya que nos hemos metido en estos derroteros, hablando un poco de de a qué suenan Jola Reina, para quienes no conozcáis al al grupo, a este quinteto, eh bueno, ya estáis escuchando si es Of Idols, os podéis hacer a la a la idea y ya como que lo que hemos comentado, pero digamos que es un es un grupo que a pesar de ser guipuzcoano afincado en Pamplona, suena muy americano, eso está claro. Sí, bueno, eh, está claro que las influencias son todas americana fingiras pero ver bueno, los 60 mucho bueno estamos muy muy metidos en el tema de, de Dylan, el James, Jack, uh -huh. Leonard Cohen también, pero ahora estamos buscando otras salidas y estamos escuchando muchos grupos como Pink Floyd, por ejemplo. Uh -huh. Queremos ver un poco más el tema experimental a ver si no sé. Así siempre que... siempre buscamos, somos somos inestables se podría decir, ¿no? A la hora de Así que las primeras maquetas fueron más folky, el primer EP para subterfuge ha sido más eléctrico, más más en roquero por así decir, y sí. ya andáis pensando en otras cosas. Está bien. Sí, sobre todo en el tema de las melodías, uh -huh. el tema de la estructura de las canciones, que sean más complejas tal vez. Mhm. Uh -huh. Bueno, pues eh un grupo que ya veis que ya está pensando en el futuro y un grupo lo, lo que bueno, a tis vayan el horizonte o otras cosas. Así que importante que ya nada más empezar uno ya tenga ahí la inquietud, la inquietud de ir buscando nuevos caminos, de ir pues eso, abriendo nuevas sendas. De momento el grupo, pues sí, diremos que con este EP que ya podéis conseguir a través de de subterfuge records os va a recordar a cosas pues muy clásicas, eh, sobre todo pues eso, de raíz americana, pero también Supongo que además sois una banda muy joven, como nos comentas, estáis estudiando aún, estáis ahí en en Pamplona, pues eso, eh llevando a cabo vuestros estudios, supongo que universitarios, ¿no? Que sí. que tenéis que 20 20 y pocos tendréis. Sí, 20 entre 19 y 21. Ajá. ¿no? Así que bueno, seguiréis también a bandas actuales que también a la vez beberán de de, claro. de esas influencias, yo qué sé, pues grupos como Fleet Foxes, Band of Horses o Mumford Sons o Monsters of Folk, este tipo de grupos. Sí, eso, eso, sí. siempre tenemos en cuenta esos grupos, hombre, yo creo que el EP son más de esos grupos que tal vez a los a, a los grupos a los, bueno, a los cantantes que te he dicho antes, ¿no? Uh -huh. Porque eh, sí, o sabes, buscas grupos que también están inspirados en, en tus artistas, en tus ídolos, pero de una manera y y bueno, pasa a sonar a lo que suena ahora un poco también, ¿no? Pues uh -huh. Sí, porque ah, a mí fácil. yo cuando he escuchado LP he pensado más en grupos de ahora, pero claro. que también tienen el toque de raíz y también recuerdan a clásicos, que claro, los clásicos en sí. Eso claro. eso hay sí, razón. Pero tal vez es una cosa de en cuanto a la calidad, los clásicos igual se podían permitir hacer temas con pues, con riffs de guitarra más, no sé. Menos esperadizos, pero se de hago una manera, ¿sabes? Como o sea más más virtuosos al del en el instrumento, ¿no? Ajá. Uh -huh. Bueno, o no sea, sé si nosotros pues eh tenemos que tirar un poco a lo más no sé, a crear una base ahí, pum, ya, no sé. Ajá. Uh -huh. Pero sí. se se se capta, se capta la la esencia, la influencia y y el gusto, el gusto de de los componentes de la banda de de Jola Reina, una banda que con un sonido tan americano, supongo que lo de utilizar el inglés pues era incuestionable, ¿no? Esto de en sí. principio lo tuvisteis claro. Hombre, todavía se dan las dudas ahí en el aire entre el castellano y el inglés, porque eh, sí. No sé, eh pues cantar en inglés es algo que ha salido así, pues porque sí, no no tiene más. Eh hemos nuestras influencias son casi todas americanas, como has dicho, y pero el tema de la el tema de creerte lo que estás diciendo o transmitir, eso es lo que lo que realmente quieres transmitir, pues tal ese sí que nos hace dudar incluso al castellano, ¿no? Mhm. Uh -huh. Y bueno, pero tampoco tenemos, o sea, si un día nos apetece una canción castellana la haremos y cuando nos apetece a hacerla en, no sé, en francés, si sabemos, pues la haremos, o sea, no... Mm -hmm. Hombre, también venís de un sonido donde hay bueno, gente que ha escrito absolutas maravillas. Antes has nombrado tú a Dylan, fíjate, un hombre del claro, que siempre claro. se habla de que le tiene que dar el Nobel de literatura, así Eso que es. si queremos un poquito equipararnos, acercarnos, estar ahí en la hombre. órbita de, eh, bueno, es un reto, desde luego. Ah, más pues, cuando cuando no es la eh anime nos vamos a comparar, vamos. Cuando más además no es la la lengua, ¿no? La lengua madre de uno, pues oyes. Claro. Pues oye, puede ser desde luego, es más difícil, tiene más mérito si cabe, claro, a través de idioma como pues como el inglés en este caso, aunque sí. bueno, con este sonido evidentemente es el idioma que a priori pues bueno, mejor, mejor casa con pues con con con la que suenan, yo la reina. Eh, creo, tengo entendido que Mirenia otra enamorada de la música americana de Raíces, de los clásicos y demás y también con su banda Tulsa, parte del catálogo de de Superfuge Records, que os he hecho un cable, ¿no? Y que quizás un poco sí. de puente con el sello. Sí, eso, es, bueno, fue ella la causante de todo lo que ha venido ahora. Mira, por ejemplo, mítenes una, una artista que que ha sabido eh utilizar el castellano, ¿no? en esta música y uh -huh. y, y realmente pues transmite, vamos, el triple de bueno, ya simplemente por lo mejor este detalle, pero también ahora usa el castellano, ¿no? Su idioma pues, o no sea, sé, uh -huh. ha sabido Darle... Sí, porque todos decimos que Tulsat tienen un sonido muy americano, pero sí que es verdad que que el grupo pues desarrolla sus temas en en castellano. Claro, y sí, encima de las letras, joder, pues son muy uh -huh. buenas. ¿sí? Pues sí, pues sí, bueno, podría ser ahí pues dentro de ese horizonte que se marcan yo la Rina, pues oye, lo del idioma podría ser otra posibilidad. Vaya usted a saber cómo acaba esta historia que de momento acaba de empezar. De momento las críticas y demás, supongo que positivas y contentos, ¿no? Sí, sí, estamos, flipando, vamos, vamos, no. eh no todavía no nos han machacado nadie, ¿sabes? no nos han embucheado. Y eso ya pues saliendo así, es pues, vamos, es una maravilla. Mhm. Uh -huh. Oye, este EP, este disco pequeñito que tiene cinco cortes, eh es una carta de presentación, queremos que sea simplemente pues un primer pasito, una entrega pequeñita para decir, "Ey, estamos aquí y vamos a por más." ¿Tenéis ya más canciones preparadas? ¿Habéis pensado en un LP o o cómo? Este, ¿por qué un EP sí. ahora? Bueno, ahora estamos pensando ya en preparar el LP este verano, en agosto esperamos irnos a algún sitio a, a componer las nuevas temas, pero queremos hacerlo más de o saber que los temas de programa de tiradas o sea, en un mes pues sacar todos los temas para que haya una coherencia de de álbum, ¿no? Y bueno, entre de el LP pues somos la intro que es Preamble, ¿no? Que que es un tema instrumental. Y yo creo que vamos a ir un poco por por ese rollo también con un juego con más juegos de acústicas. O no sea, sé, eh, nosotros sí pensando ya en el EP, vamos. Uh -huh. eh, tenemos ya algunas ideas, las trabajaremos en agosto y si caemos, no sé, uh -huh. tal vez más tarde va mejor, ¿no? Pero las canciones aún están por componer, no las habéis dejado ahí guardaditas para luego sacarlas. Todavía No, tenemos, o sea, tenemos tenemos las canciones que nos hemos trabajado como para uh -huh. queremos sacar algo totalmente nuevo eh para, o sea, con lo que empezar a hacer un poco, ¿no? O sea, en los conciertos intentar con temas nuevos, totalmente nuevos. no grabarte más que ya hemos tocado en directo. Así que este EP sería si pues ser, es un trabajo con identidad propia, no sería simplemente sí. un un avance. Eso. Mm -hmm. <risa> bueno, pues de momento esto es lo que tenéis a la espera de que pues yo y la reina se atrevan también con un LP de de un futuro no demasiado lejano, que es lo que estáis haciendo o que vais a hacer. Pues bueno, ahora estamos preparando, bueno, vamos a empezar a preparar el el concierto del 20 de julio en el Rift, es que lo vamos a tocar antes que que Pit Joker de que la fiesta que bueno, que hemos escuchado desde desde chavales. Eh, esto es en en VR, ¿no? ¿no? ¿no? Sí, es en VR, es en la Puglia. Es un festival ahí y y nada, prepararemos ahí, a ver si tocamos un par de temas nuevos, queremos hacer un buen concierto ahí para no sé, empezar bien el verano y con ganas. Mhm. Uh Pero -huh. es lo primero que vamos a tocar. Y supongo que la agenda pues irá creciendo, ¿no? Y tendremos ahí planes futuros también. Sí, tenemos luego un par de conciertos en las, en de San Sebastián y Bilbao, uh -huh. el 17 y 28 de julio. Y luego en agosto pues ya iremos a a preparar ya nosotros mismos el LP, ¿no? Mhm. Uh -huh. Nos vamos quedando con más música a la espera de próximas noticias, a ver si os vemos en directo ya con este EP publicado. Eh, ¿qué canción podríamos escuchar aparte de Aces o Fai Dolls? Pues bueno, yo te diría preámbulo es un tema ya te he dicho que bueno con lo que vamos yo creo que vamos a tirar un poco ahora pero va a ser instrumental igual ahora pues no sé completo es más un tema entero igual after the flowering no sé After the flowing corte 2, nos quedamos con sí, él. Sí, estaría bien, ¿no? No sé. Vale, nos quedamos con él entonces. Corte 2, el trabajo como he dicho antes tiene 5, es cortito, se hace muy corto además y nada, ahí lo tenéis ya ya disponible. Pues nada, Lucas, felicita a tus cuatro compis y muy bien. pues oye, mucha suerte con todo y os vemos dentro de de nada. Un abrazo. Agur. Vale, un abrazo, gracias. Hasta luego. radio.com. Sigue en nuestra web todas las noticias de la jornada y los sorteos, conciertos, entrevistas y novedades de la semana. BFM radio.com.